Radio Cuente Alto tenemos el gusto de compartir con ustedes su programa La Verdad, una alternativa junto a su amigo Claudio Alfonso Roja Guerra. Temas importantes que harán que tu mente se abra. Bienvenidos a La Verdad, una alternativa. Buenas noches Claudio, donde quiera que te encuentres. ¿Cómo está Juan Carlos? ¿Cómo están queridos auditores Aquí estamos nuevamente junto a ustedes haciendo un programa... <risa> de una manera muy especial, digamos, distinta, ¿no? pero siempre con ustedes, con las mismas ganas de, de siempre. Así que, eh, igual estamos felices, digamos. Eh, siempre nos gusta más estar ahí con ustedes, sentirlos de cerca, pero pero en esta oportunidad esperamos llegar a ustedes eh, de la misma forma. Eh, como siempre, en la tónica de nuestro programa, tenemos un tema muy interesante para conversar, y no es un tema nuevo, algo algo le hemos conversado, pero han salido novedades respecto del tema, por eso que se lo retomo el tema. Pero eh, no puedo dejar de comentar algunas cosas que están pasando en nuestro país. Por ejemplo, que la Corte de Apelaciones resuelve dar impunidad a 17 criminales sentenciados por violaciones de los derechos humanos. En la octava sala de la Corte Penalcible de Santiago, el tribunal compuesto por los ministros Cristóbal Mera, Mireia López y Cristian Lepín, resolvieron el pasado 9 de abril de la Corte de Apelaciones por Causa grupal por el Destino de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados. Se absolvió a Pedro Espinosa, Rolf Benderord, Germán Alfaro, Pedro Beterlich, Claudio Pacheco, Orlando Torrejón, Orlando Altamirano y Eusebio López. Además, se otorgaron rebaja a tres años y un día a Ricardo Lorenz, Jorge Andrade, Juan Morales Salgado, Ciro Torre, Sergio Escalona, Juan Alpino y Jorge Díaz, Gustavo Guerrero y Gladys Calderón. Estos criminales además gozarán del beneficio de la libertad vigilada, lo que significa que deberían cumplir las penas desde la comodidad de sus hogares. Cabe mencionar que esta acción no está relacionado con el caso del llamado indulto COVID, propuesta por el Ejecutivo. Por lo tanto, ante estos hechos, la agrupación de detenidos, de familiares detenidos desaparecidos indica, denunciamos una vez más que la justicia chilena da ejemplo de impunidad para los crímenes de lesa humanidad. Es importante destacar que los crímenes de lesa humanidad están... Eh, no, no tan afectos e indultos de acuerdo a la normativa vigente que nuestro país ha, ha firmado a los convenios de Ginebra y al, al protocolo de Roma para que eso ocurra tiene que estar eh, tiene que haber ocurrido haber cumplido el 50% de la pena tiene que haberse arrepentido y haber dado información respecto de para seguir las causas, digamos, o sea, proporcionar información para la causa al tribunal y tiene que, eh, decía, tiene que haber cumplido más de la mitad de la pena. Y esto, ninguna de esas cosas ha ocurrido, por lo tanto, no correspondería y Chile está violando los tratados internacionales con el objeto de cumplir esto. Ahora, estos tratados, Estos personajes no son blancas palomas, tampoco son tiernos tatitas, todos ellos son delincuentes de la más alta calaña, que atentaron sistemáticamente contra la integridad física y psicológica de miles de chilenas y chilenos. El presidente chileno Sebastián Piñera defendió el, que el proyecto de ley que busca que presos de avanzada edad accedan al arresto domiciliario para descongestionar las prisiones ante la pandemia del coronavirus, incluya también... A los condenados por crímenes de lesa humanidad. La idea, dijo él, es conmutar la pena de privación de libertad por una pena de arresto domiciliario total. Y eso va a favorecer a muchas personas, no solo a los de Punta Peuco, es el recinto penitenciario que alberga a los seis militares y agentes del Estado chileno pertenecientes al régimen de Minoché, y condenados por crímenes de lesa humanidad, por supuesto sino de todas las cárceles de Chile. Entonces él aprovecha de ser un barrido y, y los incluye a ellos con la excusa de, de, de razones humanitarias. Y él dice que yo creo que debieran poder morir con dignidad. Parece muy atendible, parece muy conmovedor, pero la verdad es que la justicia tiene un doble estándar tremendo, porque mientras tanto a los jóvenes detenidos y sin ser diputados por una causa valedera, cabe señala los jóvenes de la primera línea Cabe señalar que ninguno de ellos tiene antecedentes penales, por lo tanto tienen la atenuante de irreprochable conducta anterior. Y se les tiene prácticamente secuestrados por razones políticas, porque el gobierno a toda costa quiere desmovilizar a cualquier precio al pueblo. Entonces se la ingenia para mantener en forma absolutamente ilegal más de 3.000 presos políticos y no contempla en este caso el indulto a raíz del COVID-19 por razones humanitarias y de desoye las recomendaciones de los médicos y los gremios del área que ya evidentemente las cárceles son fatales para la propagación del virus. Cabe recordar que el séptimo juzgado de garantía de Santiago había dejado libres y sin medidas cautelares a, a estos jóvenes dentro de los cuales habían 16 menores de edad y habían otros jóvenes adultos, que eran 27 o 28, no me acuerdo, quienes que quedaron con firma cada dos meses, quedando solo un mayor de edad en prisión preventiva. Es importante entonces señalar que el titular de este tribunal, el juez Daniel Urrutio, a quien la Corte le abrió un sumario por haberlos dejado en libertad y, y, y deja sin efecto de paso de la liberación de los imputados de la primera línea, basada en una interpretación acomodaticia para el gobierno del derecho, donde la ley prevalece, la ley en estado de excepción prevalece sobre la constitución. Absolutamente insólito, ¿cierto? Entonces, una vez más, un aplauso a la justicia chilena que está absolutamente amalgamada con la dictadura que tenemos hoy día en nuestro país, porque no podemos negar que tenemos una dictadura Eh, nos hacen creer que vivimos en democracia pero en realidad tenemos una dictadura y siempre está jugando siempre está buscando de alguna manera la oportunidad para engañar para meter un gol como se dice vulgarmente y, por, y un ejemplo es esto es el único país en dejar a los trabajadores sin sueldo en vez de ayudarlos y el único en no decretar cuarentena o sea, para matar a los pobres los hace optar entre morir por el coronavirus o morir de hambre entonces este régimen se caracteriza por aplastar más aún al pueblo otra muestra es que en esta oportunidad presentó un proyecto para suspender las negociaciones colectivas mientras haya este estado de ca de catástrofe eh, dentro de la vigencia del estado de catástrofe vencerán 844 contratos colectivos y 700 más lo harán dentro de los 60 días posteriores al cese de esta medida de excepción con esta medida el Ministerio del Trabajo eh, dice que al menos 1500 negociaciones colectivas se mantendrían vigentes entonces siempre está tratando como les vuelvo a repetir, de meter una especie de gol a la gente. De alguna manera quieren eh, aprovechar la oportunidad para pasar un gol. Bueno, eh, eso era lo que le, les quería comentar y ahora vamos a, a comentar algo que es muy interesante y que nos va a llevar a a un tema que nosotros hemos conversado muchas veces y que por supuesto eh, va es una noticia en desarrollo que va ganando relevancia conforme van pasando los hechos por ejemplo ¿por qué les digo esto? porque esto es una noticia muy interesante dice que los observatorios astronómicos están cerrados ¿qué está pasando? dice el titular lo que comenzó siendo un cierre progresivo en febrero Ahora sí en marzo eh, el cierre de todos estos observatorios. Más de 100 de los, de los telescopios de investigación muy grande de la Tierra en las últimas semanas. Hay varios sitios aquí que me publican en esta noticia y dicen 15 volcanes alrededor del mundo registraron extinción de ceniza, erupción o lanzamiento de ...de material incandescente... ...incluyendo el Popocatépetl de México... ...la mayoría de ellos expulsaron ceniza ...pero el movimiento más fuerte fue en el volcán Krakatoa... ...el cual lanzó una columna eruptiva... ...de hasta 15 kilómetros de altura... ...generando un rayo volcánico... ...la Tierra, pregunta la noticia... ...está sufriendo en su teoría algo relacionado con... ...tirones gravitacionales del exterior... ...¿qué está haciendo que la Tierra se estremezca... Ahora, bueno, hay otras hay muchas noticias que especulan respecto de este tema, respecto del cierre de de 100 observatorios astronómicos. ¿No le llama la atención a usted, querido auditor, una noticia así? Independiente de que yo de lo que yo vaya a decir, digamos, de que me creo o no, eso tiene que llamar el solo hecho de que hagan algo así tiene que llamar mi atención, de que algo está pasando y que nosotros no lo sabemos, ¿cierto? Entonces, quienes saben, saben lo que pasa, están cerrando los observatorios, y no quieren que nosotros sepamos. Entonces, sigamos. Un, se especula, algunos dicen que podría ser Eh, sobre el enorme asteroide potencialmente peligroso que es el 1998 OR-2, que está tan solo a unas semanas de su encuentro cercano con la Tierra. Según la NASA, el 29 de abril el asteroide pasará a 6,2 millones de kilómetros, a pesar de que la sociedad planetaria lo ha añadido en la categoría de muy peligroso. Pero eso no se ajusta a la realidad y no ese asteroide no va a impactar. Entonces, eso no... es parte de la especulación. También se habla del famoso cometa Atlas, ya ha despertado interés en la comunidad astronómica, que ha comenzado a desintegrarse a medida que se acerca al Sol. Y lo peor de todo es que sus restos podrían acabar impactando contra nuestro frágil planeta el 23 de mayo del 2020. Pero también esas son especulaciones que se hacen, que no, no tienen mayor asidero, porque no va a pasar nada con el cometa Atlas. Ahora llama la atención, no es un especialista, pero es un jugador profesional de béisbol que dijo haber escuchado, eh, de acabo de escuchar de una fuente creíble que trabaja en CNN que dijo que hay un asteroide del fin del mundo que nos impactará en tres semanas, en su tweet. Nada podemos hacer, así que este coronavirus fue lanzado para usarlo como una excusa para evitar que la gente entre en pánico y y se quede en casa con sus familias en estos últimos días. La verdad es que eh, no me convence la este señor, son especulaciones que yo se las menciono, no porque las crea, sino porque son cosas que aparecen en la red. Entonces, para que ustedes sepan. Pero ahora vamos a hablar cositas un poquito más sólidas. De estos 100 telescopios cerrados, ¿cuál eh, si todas estas coincidencias no son lo suficientemente inquietantes, la revista Astronomy ha informado que más de 100 de los telescopios de investigación más grandes de la Tierra se han cerrado en las últimas semanas debido a la pandemia del coronavirus. O sea, la excusa es el coronavirus, lo que comenzó siendo un cierre progresivo en febrero y a principios de marzo, ahora se ha convertido en un cierre casi completo de la astronomía observacional. Los directores de los observatorios dicen que podrían estar desconectados durante 3 a 6 meses o más. ¿Se da cuenta usted, querido auditor, lo que significa eso? ¿Cómo es posible? ¿Le cuadra usted le satisface la explicación? En muchos casos reanudar las operaciones significará inventar nuevas formas de trabajar durante una pandemia muchos de los cierres obligatorios ocurrieron a fines de, a fines de marzo cuando centros importantes de astronomía como en arizona Hawái y california emitieron órdenes de quedarse en casa 9 de los 10 telescopios ópticos más grandes de norteamérica ahora están cerrados en chile considerado el centro de la astronomía el gobierno cerró docenas de telescopios España e italia obligaron a cerrar los observatorios hace semanas. Entonces, ¿qué está ocurriendo realmente? La verdad es que se trata de extrañas casualidades que desafían incluso la mente de los más escépticos. Y por lo que podemos observar, cada vez son más los que están convencidos de que la pandemia del coronavirus es un incumbimiento para la in una inminente catástrofe. Y ahora con esto vamos a entrar al tema que vamos a hablar. No sabemos si está relacionado con el asteroide del 29 de abril o los restos del cometa Atlas, pero lo que sí disponemos es de toda la información comentada en esta publicación y otras que surgirán en los próximos días. Las otras posibilidades nos dejan un futuro nunca antes visto, por no decir que estaríamos ante uno de los mayores encubrimientos de la historia. Aunque si lo piensan mejor, tal vez los gobiernos hayan tomado un la mejor decisión ante el inminente cometa, impacto de un cometa o asteroide. Esto lo estoy leyendo yo del artículo, discúlpenme. ¿eh? Es para terminar el, el artículo y vamos a comentar. Pregunta, ¿se trata de simples casualidades? ¿O tú eres de los que creen que de, en toda forma de encubrimiento? Entonces... Les parece a mí de partida me parece muy extraño que le achaquen a un gobierno que cierra un observatorio eh, porque los gobiernos no tienen ningún poder sobre los observatorios los observatorios pertenecen a la nasa y la nasa no obedece a ningún gobierno obedece al estado profundo a la élite o al gobierno o oscuro, como ustedes quieran llamarlo. No obedece, no obedece al gobierno de Estados Unidos y menos al gobierno chileno, es cierto? Entonces ahí me parece muy extraño. Ahora ustedes, como les decía al principio, pueden creer o no lo que está lo que puedo, lo que les voy a contar o lo que les vamos a mencionar en un audio, en un par de audios que tenemos, pero Eh, el hecho de que se cierren los observatorios está en varias páginas de internet busquenlo usted mismo entonces es algo muy extraño no puedo dejar de relacionarlo con una sentencia bíblica que dice las potencias celestes serán conmovidas ¿qué significa eso? que las potencias celestes serán conmovidas significa que en los cielos pasarán cosas que de alguna manera eh, no hemos visto nunca, son cosas absolutamente fuera de lo común, anormales, que por supuesto no tienen el poder, el, el hombre no tiene ningún poder sobre ellas, ¿cierto? Eh, entonces, esto que está pasando a, a nosotros nos parece de la mayor gravedad porque hay un encubrimiento, se sigue insistiendo, el artículo habla de un encubrimiento a raíz del coronavirus, como si el coronavirus fuera algo, ya lo hemos dicho hasta el cansancio, el coronavirus es un virus natural producido por la naturaleza, es una amonestación del cielo para el comportamiento nefasto del hombre. Ahora, el poder mundial que está preparado para tomar el control mundial, por supuesto que se ha aprovechado de esto, sin lugar a dudas, pero está lleno en la red, está lleno de programas, está lleno de especialistas, de economistas, de todo tipo, científicos de todo tipo, que hablan de que esto es algo producido por alguien, en circunstancia que hay científicos serios que han dicho que esto es un virus natural. Nosotros tenemos los mensajes del cielo que nos dicen que este es un virus natural. Pero aparte de eso, todos los gobiernos y todos los países han sido afectados. Y no tenemos la forma, los científicos, a diferencia de los virus que, que el hombre ha creado, que son muchos, Eh, ustedes saben por ejemplo la, la, la, vir, la gripe aviar el, el HN1 el H1N1 todos esos virus, el mismo virus del SIDA fueron creados por el hombre pero eso no tiene la capacidad de mutar que tiene este virus entonces por eso en un virus normal cuando usted eh, se refría con un virus ya tiene asegurada la, def la, de la defensa natural para no volver a refriarse. Pero este virus muda tan rápido que el hecho de que uno contraiga el coronavirus no es ninguna garantía de que no lo va a volver a contraer en dos meses más, por ejemplo. Porque el virus... Que toma que tomen dos meses más es distinto al que contrajo la primera vez no sé si me explico entonces el comportamiento del virus sorprende a los científicos cualquiera de nosotros que escuche las barbaridades que se dicen de, de este virus en internet debiera debiera preguntarse debiera debiera darse cuenta de que nos afecta a todos cuando aquí no hay ningún país que no haya sido gravemente afectado si bien es cierto partido en China muchos dicen que fue China que lo creó pero China es económicamente tre, tremendamente afectado China venía con un crecimiento y con un, un nivel de una economía creciente y si bien es cierto no es no es todavía en formalmente la economía más grande del mundo pero si sí es el mayor poder comprador del mundo sin lugar a dudas. Entonces, eh, no es posible pensar que China iba a aventurar con un virus así, tirarlo a, al mundo, eh autoflagelarse eh, primero con con el con su sus eh cuarentena que hizo en la ciudad de Wuhan, que fue la primera que fue contaminada y después eh, quedar como si nada, la economía china está pero tremendamente afectada, de verdad que está complicada. Entonces, y China tiene una debilidad grande que es que no es eh, no es eh, a diferencia, por ejemplo, de Rusia y de Estados Unidos, no es suficiente, o sea, no sea autoabastece de petróleo, necesita adquirirlo afuera. Entonces, eh, con esto del coronavirus se hace todo más difícil. Entonces, ¿a dónde queremos llegar? ¿Para dónde vamos? Todo indica, perdón, todo indica que algo muy raro le está ocurriendo a la magnetósfera que es el campo parte del campo magnético de la Tierra eh, se está comportando muy raro en los últimos días una anomalía que habría dejado la Tierra parcialmente expuesta a los rayos cósmicos o a la radiación proveniente del espacio ¿qué ha podido causar este tremendo daño a la magnetósfera? cabe resaltar que en las semanas más recientes, diversas irregularidades y hechos comprobados científicamente se han presentado. Por ejemplo, los sonidos extraños en el cielo, o el fenómeno denominado de hum que ha regresado, y la fuga de hierro desde el núcleo de la Tierra que ha sido descrita hace poco en una investigación. Estos problemas podrían ser relacionados, pero esto es especulación. De acuerdo al ISWA, Integral Space World Analysis System, un organismo conjunto a la NASA y que se puede considerar como una fuente de datos autorizada y fidedigna, el campo magnético presentó un comportamiento anómala hace pocos días. Si no contáramos con este campo magnético, y eso es lo importante, la vida no podría desarrollarse en la superficie de la Tierra, y nuestra tecnología no podría operar. Así que estamos hablando de cosas serias. Ahora, aquí aparece un gráfico que por supuesto yo no se los puedo presentar, pero sí dice que una representación del campo magnético aparece una anomalía un dibujo, que en el dibujo es absolutamente distinto a los otros. Digamos. Entonces, ¿a qué se debe todo esto? Muchos científicos hablan de que, de que todo esto es la detección de una fuga de hierro del núcleo de la Tierra. Hablan de los volcanes que salieron del cinturón de fuego del Pacífico, el Krakatoa, lo mismo que mencionamos de ahora. Los sonidos extraños, que son muchos bandidos, que son las trompetas del apocalipsis. Entonces, hay muchas cosas que nos hacen pensar que algo está pasando, algo que muy fuerte que influencia nuestro planeta. ¿Qué puede ser? Nosotros creemos, eh, por supuesto, no tenemos la última palabra ni la verdad absoluta, pero nosotros creemos, porque es un tema que lo hemos estudiado bastante, y bueno, el tiempo dirá si, si estamos en lo cierto o no, eh, de que se trata de este cuerpo celeste que viene acercándose a a nuestra tierra, que como le hemos comentado muchas veces eh, tiene una, un, una envergadura tal que va a afectar el magnetismo de la Tierra, de hecho afectó está afectando a nuestro sistema solar, los anillos de Saturno ya desaparecieron, eh, ha afectado mucho a muchos muchos planetas de nuestro sistema solar y por supuesto a nuestro planeta y a afectar lo que a veces más, en la medida que se acerque. No va a chocar con nuestro planeta, pero sí trae, por su envergadura, va a traer mucha basura cósmica, y después que pase puede producir dos cosas. Uno, eh, producir el, el, va a producir, de hecho, no, no es que lo pueda hacer, va a producir el, el viraje del eje de la Tierra, por una cosa de magnetismo. Y lo otro es que va a a disparar a la Tierra una cantidad importante de asteroides, meteoritos y qué sé yo. Entonces, eso es lo que estamos próximos a vivir. Y esto confirma que estamos en el final de los tiempos y que el coronavirus es parte del final de los tiempos. Esto que estamos viviendo con esto del cierre de los de los, de los telescopios es para evitarlo esconder lo que va a venir entonces eh, tenemos unos audios para comentar para ir comentándoles el, el tema ya vamos a ir con unos audios Según el Dr. Eitan Troibri, Nibiru está provocando un incremento de la temperatura de la Tierra, lo cual está contribuyendo drásticamente en las anomalías climáticas que estamos experimentando en el planeta. Por lo tanto, Nibiru es el auténtico causante del calentamiento global. La interferencia de Nibiru explicaría diversas anomalías climáticas que no tienen sentido. Según el Dr. Trotbritt, Nibiru está transformando el ambiente meteorológico por todo el planeta, causando que la radiación solar traspase la atmósfera y caliente los océanos de la Tierra, derritiendo el hielo del Océano Ártico y Groenlandia. Las consecuencias sobre el Océano Ártico se conocen como el efecto carbónico, un descubrimiento que el USGS mantiene en secreto, provocado por la rápida acumulación de dióxido de carbono en la superficie del océano, el cual crea ácido carbónico cuando se disuelve en el agua, lo cual hace que el océano pierda la capacidad de conservar los niveles de carbonato de calcio, un mineral que muchos organismos marinos requieren para sus caparazones. Según el Dr. Troybree, la Tierra empezará a sufrir muchos sucesos catastróficos antes de que Nibiru llegue. Esta es una etapa peligrosa para la Tierra. Nibiru es real y está aquí. Los censuradores de Nibiru utilizan una lógica sin bases y con evidencias manipuladas para cuestionar su existencia. Pero el predominio de las pruebas así como su actual localización, son abrumadoras. Esto ya no se puede detener y la gravedad de los fenómenos climáticos extremos solo se extenderán. Nibiru está produciendo una alerta global con este aterrador cambio climático y ningún poder humano podrá detenerlo. Según el Dr. Trotby, el USGS y la NASA conocían la dirección de Nibiru hace más de 40 años pero se unieron a otras instituciones para iniciar una gran conspiración con el único propósito de esconder la presencia de Nibiru todos los estudios hechos por el USGS confirmaron que verdaderamente el cambio climático era causado por la influencia de Nibiru esta investigación fue inmediatamente clasificada como alto secreto y toda la información referente a este estudio se encuentra separada para que todos los científicos involucrados no puedan comprender su propósito el tiempo se está terminando Nibiru está ganando rapidez a medida que se acerca a nuestro sistema solar interior Nibiru con su poderosa fuerza gravitacional causará en la tierra muchas alteraciones geomagnéticas y geofísicas. Una vez que Nibiru empiece a modificar los polos del planeta, los volcanes inactivos despertarán, arrojando lava y miles de millones de toneladas de cenizas al cielo, formando una capa que la luz del sol no podrá atravesar, sumiendo a la tierra en una oscuridad perpetua. Bueno, ahí teníamos uno de los audios, eh, la verdad es que son muy fuertes, pero hay mucha información respecto de ese tema, y eh, aquí hay dos posibilidades, yo puedo decirles lo que ustedes quieren escuchar, o decirles la verdad, yo prefiero decir la verdad, aunque me tilden de loco, aunque me tilden de cualquier cosa, porque... Creo que la verdad es fundamental, sobre todo en un tiempo donde nos tienen todas las cosas escondidas. Y este es el, este tema es el tema más tabú que existe. No existe un tema más tabú que esto. Por este tema han matado mucha gente. Eh, ahora, como la información está saliendo a la luz, eh, digamos a... No, tan, no, no, no pasa tanto porque ya la información está reventando ya, ya está la red llena de información respecto a este tema y ya no la pueden controlar pero ojo que esta gente tiene pensado incluso y hablan de que van a cortar el internet cuando el tema de Nibiru esté mucho más cerca y sea evidente para todo el mundo ahora Nibiru a las 8 de la noche se hacia el poniente esa estrella grande que se ve es Nibiru dicen las versiones oficiales que es Venus, pero Venus está entre la Tierra y el Sol por lo tanto solamente se podría ver de día, no de noche entonces eh, Eso es falso. Fíjense en esa en esa estrella que se ve aproximadamente a las 8 a las 8 de la noche, aproxima, en, al poniente más desplazado un poquito al norte. Es una estrella inmensamente grande. Entonces, mírenla. Y mírenla y obsérvenla. Van a ver que en un par de meses más va a estar más grande. Ahora ¿Por qué les decimos esto porque nosotros sabemos de que estamos en el final de los tiempos y es importante saberlo porque si, si nosotros pensamos de que el coronavirus esto de no, virus yo, yo estoy escuchando la radio y no lo creo cierto perfectamente puede pasar y si esto del coronavirus es una cosa que están que porque hay videos extraordinarios con muy buenos argumentos que se ven muy creíble, que no que esto es un argumento de esto es un tema de los chinos o esto lo está tirando la élite para controlar para poner un nuevo orden mundial. Cuando yo le encuentro un culpable ah, no, entonces eso es el culpable, entonces esos son los culpables, entonces yo me olvido del tema. Pero cuando pensamos que es una amonestación de la naturaleza Las cosas cambian. Algo estamos haciendo mal. Entonces, eh, es importante que tengamos claro de que estamos al final de los tiempos. Y todas estas cosas lo confirman. Hemos estado hablando en varios programas del aumento de los terremotos. Hemos estado... Eso es algo indesmentible. Nadie me lo puede desmentir porque hay estadísticas el aumento de las erupciones volcánicas tampoco es, indesmentible, es absolutamente indesmentible el, el tema de los, de los agujeros que se producen en forma espontánea, sin ninguna explicación no hay ningún científico que le dé una explicación lógica y esas grietas que no están asociadas a terremotos no tienen explicación son indesmentibles, están, ponga usted en el buscador, grietas inexplicables en, la, en el planeta Y le van a aparecer miles. Entonces, son cosas que están pasando que nos hacen eh, son las señales de los tiempos que están pasando. Entonces, son cosas que tenemos que asociar con todo, con lo que pasa en la ciencia, con lo que pasa en la realidad, con lo que pasa eh, en, la, en la Biblia, en la profecía, todo, todo, todo está relacionado. El hombre lo separa todo, pero está todo unido. Ahora, Para seguir eh, comentando el tema, tenemos el otro audio, otro audio respecto de este mismo tema. Eh, ¿Vamos con el otro audio? Según el doctor Eitan Trouple, exclimatólogo de la OSS e informante de Nibiru, la ubicación perpendicular de Nidiru con respecto al polo sur de la Tierra ha incrementado las perturbaciones del clima terrestre. El planeta Nidiru está alterando el clima, provocando un caos indiscutible que está afectando al planeta. Los términos calentamiento global o enfriamiento global deberían ser cambiados por alteración global el Dr. trollrick afirma que obtuvo información de primera mano sobre nibiru durante unas reuniones secretas de la nasa y la usgs entre 1986 y 1997 con el objetivo de prepararse ante la emergencia de la llegada de nibiru Según el Dr. Troutbris, recibió información acerca de un gigantesco planeta con varias lunas en órbita, que se está aproximando a la Tierra, acarreando consigo cataclismos sin precedentes jamás vistos en la historia de la Tierra. El Dr. Troutbris explica que el clima extraño de esta época es la prueba de la inminente llegada de Nijiru. El hemisferio norte ha sido castigado por un invierno raramente frío, un claro incremento de las tormentas de nieve y de los vientos, especialmente letales que representan cambios incomparables en la Tierra. Los científicos han culpado erradamente este cambio, a la enorme dependencia de los combustibles fósiles y la cantidad de hidrofluorurocarbonos expulsados a la atmósfera. En el hemisferio sur, Australia ha sido víctima de un calor ardiente y una sequía permanente. Nuestro planeta ha sido alterado y permanecerá alterándose, dijo el doctor Trollbrecht. Nibiru ya está aquí y tiene un movimiento de 47 días en torno a una estrella enana marrón y con cada travesía el orbital exterior más apartado de nibiru se aproxima más a la tierra están intentando esconder la evidencia pero el predominio de la evidencia manifiesta notoriamente Nibiru está devastando nuestro clima y modificando nuestros polos. Según el Dr. Trobris, él ha querido que los viejos colegas acepten la verdad, pero lo encubren y lo hacen pasar por loco. A causa de que la órbita de Nibiru con respecto a su estrella es mucho menor que la de nuestro sistema solar, Nibiru orbita su estrella enana marrón mucho más rápido. Nidiru orbita la enana marrón cada 47 días y viaja en el sentido de las agujas del reloj. Cada vez que Nibiru se acerca a la Tierra, su campo gravitacional ejerce una fuerte presión sobre el clima de la Tierra y esto solo continuará aumentando. El Dr. Trowbris señala que el próximo año será muy peligroso, ya que ni virus se acerca aún más y que sus mayores efectos se presentarán durante los tres primeros meses del 2021. Será abatida la mayor parte del planeta, pero otras áreas permanecerán intactas. La NASA y la USGS han intentado predecir por muchos años que sitios de la Tierra serán arrasados y cuáles no. Los modelos utilizados para determinar qué áreas de la Tierra estarán a salvo, han sido incapaces de establecer que áreas de la Tierra podrían verse abatidas por micrometeoritos y otros peligros venidos del espacio. Ni Nibiru no se mueve como un planeta de masa pesada, Más bien se comporta como un cometa y no sigue un camino predecible a través del espacio. Nibiru cambia constantemente su dirección y velocidad de manera impredecible a medida que se aproxima hacia nuestro sistema solar. En tan solo 10 años, Nibiru ha invertido su eje de rotación así como la dirección en la que orbita a su estrella enana marrón. Por esto es que las leyes de la mecánica orbital no pueden ser aplicadas en Nibiru, lo que convierte a Nibiru en el más grande enigma de la ciencia. Por lo que en este momento solo hay una temporada, la temporada de Nibiru. Bueno, eh, queridos auditores eh, sabemos que llegaron preguntas y las agradecemos siempre porque sin ustedes nosotros no tenemos nada que hacer, ustedes nos debemos a ustedes y les agradecemos siempre sus preguntas que son muy buenas pero antes de ir con las preguntas queridos auditores, si ustedes me permiten quisiera comentar brevemente eh, esto que este audio que lo, le pasamos recién ahí habló el audio del cambio climático es cierto como mi virus es el causante del cambio climático no es las emisiones de de, de gases de efecto invernadero porque qué tiene que ver las emisiones de gases por ejemplo con los terremotos ¿qué tiene que ver con las grietas ¿qué tiene que ver con los volcanes y en fin podría seguir enumerando y <coughs> Y lo otro que menciona ahí, de que va a haber eh, eh, cataclismos grandes, digamos, de alguna manera, eh, y que no puedo dejar de relacionarlo con la, con la Biblia, que es un pasaje que dice, en Mateo 24 dice, Y habrá gran tribulación, como nunca la ha habido, y nunca la habrá. Eso lo dice textualmente la Biblia. Entonces, eh... Entonces, eh, es importante ese detalle. Y, y por último, eh, hacer una observación al audio de que existe una pequeña contradicción en el, en el audio, si, si que no sé si ustedes se dieron cuenta, pero porque él habla de unas fechas. Nosotros no somos partidarios de dar fechas. Porque él mismo dice que este, este eh, planeta se comporta como un cometa más que un planeta y que cambia de velocidades y tiene un comportamiento incluso cambia de dirección entonces cómo puede predecir el mismo eh, la fecha ahí hay una contradicción sabemos que es pronto pero no podemos precisar fecha no no no nos corresponde a nosotros dar fechas eh, puede que sean las fechas que dios te señor pero yo no la suscribo porque es muy aventurado dar fechas eh, normalmente este tipo de cosas no se dan fecha el, el astrónomo chileno y místico para los que eh, lo hayan conocido, Carlos Muñoz Ferrada habló claramente de, de este tema él, él lo estudió mucho mucho a fondo, hay mucho material en internet de Carlos Muñoz Ferrada respecto de este tema y él hablaba de planeta cometa y que tenía tres velocidades es una cosa insólita es, es impresionante y los estudios que tiene este señor es impresionante y son muy respetados a nivel mundial Aquí en Chile no lo reconocieron como como como suele ser, suele ocurrir con las cosas, con los personajes importantes en nuestro país. Pero sí, él era eh, muy reconocido a nivel mundial. Vamos con la pregunta. Llegado a las primeras preguntas de parte de Marisa Cifuente. Bueno, finalmente usted habló del coronavirus y se nota que usted tiene muy preparado. Pero la pregunta que le queremos hacer es, ¿fue creado en algún laboratorio el coronavirus? pregunta 2 de parte de Daniela King muy impactante su programa me llama tremendamente atención, soy profesora de ciencia este planeta es el que aparece en la civilización sumeria tiene que ver con el origen de la humanidad ¿por qué la iglesia oculta esta información si supuestamente lo saben hace mucho tiempo? gracias Claudio donde quiera que te encuentres bueno queridos auditores la primera pregunta eh, menciona pregunta si este virus fue creado por algún laboratorio. Era, bueno, justamente lo que estábamos hablando, de que este virus es una obra de la naturaleza. Nosotros lo sabemos no sólo por la evidencia científica seria que hay, sino porque por una, una una cosa también científica de que ha dañado a todo el mundo, a todos los países, y lo otro es que tenemos mensajes del cielo que dicen que este virus es es una amonestación de la humanidad. Eh, es un virus creado por la naturaleza. Entonces, eh, reflexionar, parte de un mensaje para contestar la pregunta a la auditora. Reflexionar atentamente sobre lo que ha ocurrido en las naciones occidentales y orientales de vuestro planeta, ricas y opulentas. El hombre no es menos peligroso que los virus, es más, es la enfermedad más agresiva y mortal que la Tierra haya tenido jamás. Si el virus hombre no cambia su modo de vivir, el planeta Tierra podría poner en práctica una terapia de choque y proceder, por lo tanto, a través de sus anticuerpos naturales, con el aniquilamiento total del virus hombre dejando a salvo solamente aquellas enzimas hombres y mujeres que viven en armonía con las leyes universales y los niños por supuesto quedarán exentos y serán salvados. Esperemos que hayáis entendido, leed los mensajes adjuntos y entenderéis de lo que estamos hablando. Este es un mensaje de, de los seres de luz extraterrestres a Giorgio Bon Giovanni del 15 de marzo del 2020 respecto al tema. Y, y en varios programas le hemos hablado y hemos profundizado el tema entonces eh, y la segunda pregunta de nuestros eh, auditores decían, ¿por qué las iglesias no hablan de esto? ¿por qué nunca nadie? Na bueno, le estábamos diciendo que esta es el encubrimiento de Nibiru, esto esto es lo más secreto que existe, se sabe desde el año 83 cuando fue visto por el, el el telescopio infrarrojo AIRAS, el satélite, perdón, el satélite AIRAS, infrarrojo, por primera vez. Y después, el 84, se, se cerró completamente la información respecto de este tema. Es más, si se prohibió hablar de este tema, y el hablar de este tema le costó la muerte a más de 80 personas, científicos. Y hoy día, está la envergadura de la información que está reventando que ya no lo pueden contener entonces, todo lo que conversamos eh, al comienzo del programa es parte estos siete telescopios que están cerrando, forma parte de todo esto entonces eh, las iglesias nunca le van a contar porque las iglesias nos quieren absolutamente como corderos ignorantes nos hacen los rituales para que nosotros creamos en Dios de una manera absurda nos borran la espiritualidad, no quieren que, que nosotros sepamos la realidad, que nosotros podemos conectarnos directamente con el Creador, y no necesitamos ni un pastor ni un sacerdote. Entonces, las religiones nunca nos van a decir, siempre nos van a mantener ignorantes, porque el objetivo de las religiones es controlar a la masa, controlar a la gente, para ellos constituirse en la única ventana hacia Dios. ¿Tenemos más preguntas? La pregunta de parte del profesor Sebastián Aldana ¿Cuál es su fuente para todos estos temas que usted está lanzando hoy día al aire? Nos llama tremendamente la atención el tema de Nibiru y que habitualmente usted está hablando del tema de la vida después de la vida Hoy se están descubriendo algunos conceptos que usted ha planteado en otros programas ¿Qué ocurre cuando finalmente eh, morimos? Es un tema que usted generalmente ha estado abordando Milton Raúl González dice, interesante el programa, me llama mucho la atención. ¿Qué va a pasar después con la civilización, después que dejemos el coronavirus? ¿Habrá cambiado este sistema neoliberal que tanto le gusta depredar el medio ambiente? ¿Por qué no nos comenta? ¿Esto qué implica? ¿Un cambio de conciencia por parte de la humanidad? ¿Dejar de lado un sistema que ha sido tan aberrante? Gracias, a don Claudio. Bueno, queridos auditores, muchas gracias por las preguntas. La verdad es que nos llenan de alegría. Eh, bueno, la primera pregunta eh, nos hablaba de de, de de la fuente bueno, las fuentes son muchas eh, la Biblia, por ejemplo es una de las principales fuentes sin lugar a dudas pero este tema yo lo vengo estudiando hace más de 30 años y, y es un tema apasionante y tengo muchas fuentes de información me llega mucha información del extranjero y tengo acceso a muchos medios alternativos donde se maneja y contacto con muchas personas desde el extranjero que están en la misma cuerda mía. Entonces, a veces me aportan información que yo no he tenido, o viceversa. Entonces, eh, estoy abrumado de información. Entonces, cuando uno tiene mucha información puede ir relacionando, y está todo relacionado. No hay ninguna cosa eh, que esté... Eh, Normalmente nosotros separamos las cosas, pero está todo relacionado. Las profecías bíblicas y de todo tipo están relacionadas y nosotros lo tratamos de avalar lo que decimos con las cosas que aparecen por medio de la ciencia. Hemos hablado eh, de que la ciencia está encontrando a Dios. Hemos hablado y hemos dado evidencias científicas del mismo tema. Y así procuramos y respaldando todas las cosas que decimos. Nosotros... Eh, la fuente de información de contactados del cielo, eh, tenemos, yo soy amigo de un estigmatizado y contactado italiano, que tiene 30 años los estigmas, y yo lo he visto sangrar muchas veces, he visto el perfume de las rosas cuando sangra, he visto el estado de trance y cuando recibe los mensajes, y conozco su vida y lo que él hace, y cómo vive, entonces, eh, aparte de toda esa información tengo esa otra fuente de información ahora, usted no tiene por qué creer querido auditor, porque no tiene por qué creer digamos, este es un, un programa que damos nuestro punto de vista, nuestra información que que, que que buscamos y recoleccionamos para tratar de decirle algo que sea verdadero, eh, que algo es muy escaso, porque está lleno de medias verdades y nosotros procuramos tratar de ser lo más cercano a la verdad posible, el tiempo dirá si estamos en lo cierto o estamos equivocados. Así que, eh, y respecto de la otra pregunta que nos llegó de un auditor, hablaba de la muerte, esa, esa pregunta le da para un programa completo, ¿no? pero efectivamente hay vida después de la muerte, la muerte no existe. La, la pérdida, lo que nosotros llamamos muerte, es la es la digregación de un cuerpo físico, que es uno de los siete cuerpos que tenemos. Cuando nosotros dejamos ese cuerpo, seguimos sintiendo y pensando igual, y con más intensidad. Y tenemos una visión mucho más amplia de la vida, por supuesto, porque tenemos otra visión, más completa. Aquí estamos limitados, aquí estamos muertos. Cuando dejamos este cuerpo, Podríamos decir que estamos vivos en el sentido de que tenemos una visión mucho más amplia de lo que realmente somos. Aquí venimos a aprender, esto es un colegio, pero nosotros vivimos las vacaciones en un estado incorpóreo, en un estado eh, invisible. Venimos a aprender y vivimos un curso de la vida, podemos aprobarlo o reprobarlo pero ese es un tema muy largo porque implica la vida después de la muerte y la reencarnación. La, hay pruebas científicas de la reencarnación, cuando hablemos del tema, ya hablamos en una oportunidad eh, hace un par de años atrás de la reencarnación, eh, pero vamos a volver a hablar porque la gente nos lo pide, eh, pero a veces la coyuntura de lo que pasa nos impide desarrollar un tema porque hay otro tema que es casi más urgente porque cuando está pasando algo importante no podemos eludir lo que está pasando y tenemos que tratar de darle satisfacción a nuestros auditorios, porque a, a ustedes nos debemos. Entonces, eh, la prueba de la vida después de la muerte está está la prueba científica de eso también. No solo porque se ha fotografiado el alma cuando sale del cuerpo y se ha pesado el alma, sino porque además se ha visto... Eh, varias experiencias después de la muerte y personas que regresan incluso de la muerte a la vida eh, cuando por ejemplo eh, están en estado de coma viven la experiencia de la muerte y por alguna razón que nosotros no entendemos porque no las podemos entender cabalmente eh, eh, la, el cielo los hace regresar y la persona eh, vive una nueva vida ¿Se acuerdan ustedes de Sergio linton el comentarista deportivo que otrora existió, eh, quien falleció hace pocos años atrás? Bueno, él contó en una oportunidad que había tenido una experiencia de este tipo porque él tuvo una, una, un ataque, estuvo en coma y contó en un programa deportivo, yo lo escuché eh, la experiencia que él tuvo, impactante bueno, yo he leído muchas experiencias he estudiado muchas experiencias por eso que me preocupé de escucharlo y lo creí cabalmente Y las cosas que contaban me hacía mucho sentido porque se relacionan con otras experiencias similares que yo he tenido la oportunidad de conocer. Entonces, eh, él vio la luz, él vio a Dios y dice que después de que volvió esa experiencia, el él cambió completamente su visión de la vida. Porque se convenció, y eso sería fundamental, sería muy importante que pudiéramos hacerlo todo se convenció absolutamente de que hay vida después de la muerte y que la vida vale la pena vivirla, vivir la experiencia y tratar de hacer el bien de la, lo mejor posible eh, porque eso tiene una recompensa importante y eso eh, es importante eh, que lo creyéramos realmente porque nosotros podemos decir creerlo pero ¿lo creemos realmente? no es lo mismo conocerlo que aprenderlo. Después de haberlo vivido, él lo aprendió. A lo mejor antes solamente lo conocía. Bueno, queridos auditores, eh, este programa eh, no, me tiene aquí a distancia de ustedes, pero con las preguntas yo me siento cerca de ustedes, así que le doy las gracias por sus preguntas, porque ustedes... Le dan vida al programa. Ustedes son los que hacen el programa. Esa es la realidad. Nosotros estamos aquí facilitando alguna información, pero el programa lo hacen ustedes. Así que muchas gracias, queridos auditores. Esperamos tenerlos nuevamente el próximo jueves a esta misma hora en su programa, La Verdad, una alternativa. Muchas gracias y buenas noches.